Bienvenidos en miles por la ciudad de Torcar por todas las partes de, de hacernoslo sí, todo. Muchas ¿no? gracias para volver y solos. Nosotros podríamos un poco trabajarlo, ¿no? Días de radio protagonistas. No, thank you very much. Ya, yeah, bienvenidos a Bilbao. Bilbao. King. A company, so la vez que estuvisteis aquí, <risa> sí, estuvo patrocinado <risa> por una marca de cerveza, así que no recuerdo mucho. And, uh, fue nuestra so primera really vez. Segundo entramos en la ciudad y vimos el Museo Guggenheim. Supimos que lo disfrutaríamos. Sí, si tienes un edificio tan loco como ese, el lugar tiene que ser divertido. Fuimos a restaurantes, eh, buena comida y comimos pinchos esta vez hemos hecho eso también. It's lovely. Sí, está muy bien. Ser cabezas de cartel junto a Royo Head, The Cure o Garbage, es la leche. Lo hemos comentado antes, lo que nos ocurre en España es increíble. Cuando empezamos, nos habríamos conformado con tener algún fan. Uno o dos habría bastado. Pero cada vez que hemos viajado a otros países, a otras partes del mundo, nos hemos topado con cada vez más seguidores, particularmente en España donde se crea una atmósfera especial. Y parece que la gente conecta con el alma eh con el corazón de nuestra música. Nos encanta venir. No se pararíamos si no consiguiéramos un número 1 con un disco después de 4 consecutivos. Pero no, sinceramente, no se entristecería. Ya. Sí, nuestra carrera está yendo muy bien. Creo que estamos hechos para esto. Aunque sí dolería un poco si dejara de ir también, pero tampoco se acabaría el mundo, no sería el fin de King. Yeah, it's it's just a bonus. Sí, es un plus el poder alcanzar el número 1. Tú lo que haces es eh, pues tratar de conseguir el mejor disco, esperas que a la gente le guste. Pero es algo de locos. Si nos hubieras dicho que conseguiríamos tan solo un número 1, no te habríamos creído. I think yesterday was 14 years. Fíjate que ayer por ejemplo se cumplieron 14 años desde nuestro primer concierto. Parece mucho tiempo. Yeah, it feels like a long time ago, but we were just Es mucho tiempo. Sí, lo es, pero seguimos siendo amigos. Amamos la música, aún tenemos ganas de tocar. Tenemos la misma actitud, y no es algo premeditado. Simplemente seguimos haciendo lo que nos parece que es lo correcto, lo que creemos que está bien. Por suerte parece A la gente le gusta. Sí, nuestro nuevo miembro se llama Jesse. Vino para un par de conciertos y ya no nos hemos podido librar de él. Sí, en realidad nunca le invitamos. Él se apuntó. Viendo algunos conciertos, vino a grabar en el estudio. No sé si le gusta a alguien. No. No, no careo, ni siquiera has divertido. Huele además un poco mal y lo que ocurre es que somos demasiado educados. Por ejemplo, ¿sabes cuando un tío borracho te da la brasa en un bar? Pues tú eres demasiado educado para mandarlo a la mierda. Eso nos pasa con Jessie. Ah, we really love him, Jessie. No, bueno, eh. le queremos mucho realmente y toca bien. Bueno, antes antes tocaba mejor, pero lo hemos echado a perder, sí. He used to be really good, but now he's just sort of average. We brought him down, yeah. Well, it was just an accident. Lo de no tener guitarrista al principio oh, fue un accidente. Al principio éramos 4, teníamos guitarrista, luego fuimos 3, ahora somos 4 otra vez. La cosa es que sonábamos entre U2 y Radiohead. No es algo negativo, no es que sea algo que esté mal, pero no es no es demasiado original para una banda y es bastante limitado. Pretty derivative and not very original as a band and then um, nuestro guitarrista se fue Tim songs, y so Tim eh, empezó a componer canciones sin guitarras que dieron that's lugar that's al sonido característico de King ahí it, es donde what it, what it nació it de ahí se desarrolló um, con Tim estando al piano y entonces pues no ha habido un, de un de cambio repentino ha sido fruto de la experimentación hemos ido probando con diferentes sonidos de manera individual y has been a lot of different instruments but it's not changed no ha sido un cambio automático Tim writes most of the songs. Sí, Tim escribe la mayor page, parte de, de las them, canciones them, al piano, Sometimes, no todas, pero sí la mayoría, y eso así como a, a veces queda mejor. Estrinchlar es por un libro escrito por Tracy Emin que trata sobre un lugar donde ella creció, que es donde nosotros nos criamos. Estrinchlar resulta también pues de la aplicación del loco viaje que es la vida. Para todo el mundo resulta diferente a lo que uno piensa cuando es pequeño, cuando es un niño. Pero la cuenta de que es más complicado es algo más retorcido. Este disco parte de eso, de dónde procedemos, pero también de lo que experimentas a lo largo de tu vida y de a dónde te diriges. Las perspectivas también futuras. It's interesting. No es interesante eso de que sigues este es nuestro disco más Britpop. Is it the most Britpop album we've That's a good one. Es británico y es pop. Sí, pero amamos la música pop. Realmente empezamos cuando el Britpop estaba en auge eh y nuestro instinto pues es es pop music that is you know Queremos hacer buenas canciones, pegadizas, de 3 minutos y medio. Esa es la finalidad que que que es mágica. Uh, we've got Lo próximo es hacer varios festivales europeos. Festivales como este, evidentemente. Después nos tomaremos un tiempo, pero vamos a ir a un montón de sitios. Sí, vamos a ir a Asia, estaremos alrededor del mundo. Volveremos a Europa en noviembre. Nos quedaremos en Pamplona, Barcelona y Madrid dentro de nuestra gira europea, así que no podéis faltar. Si no nos veis esta vez, sí está. Hi, I'm Richard. I'm Tom Weir from the Bank Inn and you are watching BFM.